Bueno, este, pues vamos a empezar, mis hermanos. Este, voy a invitar a, mi, a mis hermanos que hagamos una oración para empezar en esta mañana. Bueno, vamos a orar. Padre eterno, entramos en tu presencia en este momento, Padre. Primeramente, para rogarte misericordia, Padre, para que nos limpies. Para que podamos entrar en tu presencia de una forma especial y no sucios. Si es a bien tu voluntad, el, el perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, todas las cosas que, que podamos llegar a hacer para entristecer tu r u g a cualquier cosa que podamos llegar a hacer para lastimar a, a un hermano. A una hermana, te rogamos, Padre, que, que si es posible, si, si consideras que así lo es, perdones nuestras faltas y nuestros pecados. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua, Padre, de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Te rogamos, Padre, que en este, en este día, en este día de, de Shabbat, este día, Que has apartado este día, Cádor. que por favor nos des tu palabra sin adulterar, Padre, que venga limpia directamente de de ti, Padre, sin agregados, sin faltas, que sea tu palabra y s o l o tu palabra, que podamos hacer Shabbat santificándolo. No con pensamientos propios, no con intenciones, sino que solo con tu palabra, para que podamos verdaderamente, en este temor de querer hacer tu voluntad verdaderamente bien, para no terminar siendo desechados delante de tu presencia, siendo ya no tenidos en cuenta de ti, Padre, te rogamos que. Que por favor nos ayudes, porque es nuestra intención y en nuestro corazón está el, el agradarte, el hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a tener mayor fortaleza mental, mayor voluntad para hacer, que no quede simplemente en palabras, sino que podamos tener fuerza para concretar toda tu palabra, para poder hacer tus mandamientos. Que sea algo natural como respirar, Padre, el hacerlo. Te rogamos que nos, nos. si puedes, si es tu voluntad, no es un impedimento ni una orden la que te damos, sino solo si puedes, si, si así te parece y si te agrada, si, que, que nos ayudes. que no tengas en cuenta nuestras faltas, que nos ayudes a perdonar a los demás. Oh Padre eterno, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente. Recuérdanos, Padre, siempre que, que podemos confiar en tu, en, en tu palabra, que podemos confiar en ti, Padre. Que tengamos la confianza de que estás con nosotros. Oh Padre eterno, sabemos que tu compañía no es condicional, Padre, que estás con nosotros. Siempre que te necesitamos estás con nosotros, aunque no lo merezcamos, aunque sabemos que somos pecadores, Padre. Pero aún así tu amor es grande y, y no nos abandonas, Padre. Porque si verdaderamente nos abandonaras y no darías oído a nuestras oraciones por nuestros pecados, verdaderamente estamos todos perdidos y, y no sé qué hacemos aquí. Pero aún así hay un. Un dejo de esperanza, Padre, sabemos, sabemos por lo que hemos visto en tu palabra, sabemos por lo que hemos leído, por las experiencias que hemos vivido, que a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados, aún así nos escuchas y nos sigues dando tu amor como un padre a un hijo, aunque este hijo muchas veces sea rebelde o desobediente o... o lo que sea, Padre, pero aún así eres un padre. Que nos reprende, que nos corrige y que nos ama, y que aún así nos da lo que necesitamos, tanto el pan espiritual, tanto la palabra, como también nos, nos ha salvado de muchas situaciones que eran imposibles a los ojos humanos. Te agradecemos, Padre, porque eres maravilloso y porque, y porque nos amas sin merecerlo. i t e r o g a m o s por todas aquellas personas, por todos nuestros hermanos que estén pasando alguna necesidad, por todos nuestros hermanos que estén pasando algún problema de, de economía, algún problema financiero, por nuestros hermanos que estén pasando problemas de salud, problemas en los huesos, en la columna, problemas sanguíneos, problemas respiratorios. Cualquier tipo de inconveniente, cualquier tipo de enfermedad. Sabemos que muchas veces para el ojo humano es imposible, pero para ti todo es posible, Padre. Y tenemos esa confianza que nos amas de tal manera que si diste a tu hijo y murió por todos nosotros, ¿cómo no nos vas a dar con él todas las cosas? Siempre y cuando. Sean todo para bien, Padre. Te agradecemos por todo, Padre, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que nos das. Y nos ponemos en tus manos en este día para que nos des shalom, para que nos traigas la paz, para que nos des el consuelo. Sabemos que muchas veces nos vas a reprender y, y nos vas a mostrar que estamos mal, y yo sé que estamos mal, todos sabemos que estamos mal. Te rogamos, Padre, que también haya consuelo. No como esas personas que simplemente muestran cómo nos hemos caído, pero no nos muestran cómo levantarnos. Oh Padre eterno, ayúdanos a levantarnos. Ya sabemos que nos caímos y sabemos por qué nos caímos, pero exténdenos una mano. Lo necesitamos todos. Te agradecemos por todo, Padre. Nos ponemos en tus manos, que es donde mejor vamos a estar. En el nombre de y e s h ú a m a s h a c h tu á r b o Elohim. Amén. Amén, mi hermano. Pues bueno, s h a l ó n a todos los hermanos que se encuentran en la radio, y chalón también a mis hermanos que estamos aquí en el grupo. Que el poderoso les bendiga y les guarde. Y en esta mañana vamos a este. Préstame, vamos a estudiar un ratito, mis hermanos, acerca de. De lo que han visto mis ojos, de lo que han visto mis ojos y han podido palpar, que de una manera u otra el, el corazón de, del hombre es susceptible, es susceptible a las cosas que pasan. Dentro de los que hemos aprendido en este tiempo, los que ya tenemos tiempo escudriñando de la escritura, Nos hemos podido dar cuenta acerca de c u á l vulnerable es el corazón para todos los que hemos estado durante aproximadamente dos años. Y para todos aquellos este... que han estado acá en el grupo, este... hacerles la mención que realmente ...en nosotros está... nosotros en nosotros está el poder mantenernos firmes hasta el fin. Y no poner la confianza en el hombre. No poner la confianza en los hombres porque. Cuando uno confía en el hombre, cuando uno confía en el hombre, es algo que le afecta o le perjudica.、Eh, les comentaba acerca de esto, este, de, las, de las cosas que hemos aprendido durante este tiempo, los que ya tenemos tiempo en, la,、eh, en el grupo. Que realmente muchos de nosotros este, hacemos el esfuerzo y hacemos el propósito de que la palabra del poderoso sea enseñada y sea anunciada. Cada uno de nosotros debe tener en su corazón y en su mente la necesidad que debe haber en nuestros corazones acerca del, del propósito que es escudriñar la escritura. La escritura es una enseñanza a la cual nos va a transmitir este, vida. Va a transmitir vida a todos aquellos que hagan el propósito、eh, de, de encontrar la enseñanza. Entendamos que las religiones o los grupos que se encuentran a, ni, a nivel mundial siempre h a traído una forma de un esquema, una forma de enseñanza, una doctrina, una forma de explicar las cosas desde una perspectiva muy propia. <coughs> Nosotros, por eso, no somos una religión. Nosotros somos un grupo de personas que quiere encontrar la verdad para poder salvar nuestra propia vida. Y para aquellos que quieran servir al poderoso, van a tratar de servir al poderoso y también este, enseñar esta palabra. No somos una religión. Somos un grupo que pre pretende salvar su vida y conocer de las cosas que están escritas para poder salvar la vida. <coughs> Todos aquellos que nos hemos acercado y que hemos tratado de hacer el propósito de conocer y de entender la palabra, para todos nosotros, ha venido para, para que nosotros crezcamos en el conocimiento del Padre, que crezcamos en este conocimiento y podamos crecer y realmente poder poner por obra lo que hemos aprendido. <coughs> Todo esto que les comento es acerca de lo que ha pasado y lo que he visto, han visto mis ojos. Han visto mis ojos que los cielos y la tierra se han llenado de humo y se ha cubierto la tierra de un humo espeso. No han querido los cielos y la tierra entender acerca del propósito de su palabra. Hemos visto a través de la escritura que durante mucho tiempo el poderoso ha, ha reprendido a su pueblo. Y ha llamado a su pueblo la atención por causa de no comprender. Porque el hombre pone su confianza en el hombre. Y dicen los que escuchan la palabra: Nunca hemos confiado en hombre. Y siempre piensan que no confían en el hombre. Pero siempre he visto que sí pone más confianza el hombre en el hombre que en el poderoso. Porque a través del tiempo, en vez de afirmar su creencia en el poderoso, Pone su confianza en un hombre. Por eso, a través del tiempo y a través de la historia, podemos encontrar muchos registros y muchos ejemplos acerca de cómo el pueblo, cómo el pueblo ha, ha perdido la noción acerca de confiar en el poderoso, porque no ha entendido qué es confiar en el, poder, en el poderoso. <ríe> Han confiado en un hombre. A través del tiempo vamos a encontrar que la escritura nos muestra que los hombres han confiado en una gran manera en todos los hombres. Y muchas veces la confianza, aún viendo la magnitud y el poder del poderoso, tenemos el registro de hombres que vio e r n el poder. Del poderoso, en una manera increíble, la nación de Israel que salió de la tierra de Egipto vio ese poder, vio con esa magnitud ese poder, pero que no alcanzaron a comprender que habían puesto su confianza en un hombre cuando salieron de la tierra de Egipto. Yo miro y veo cómo la mayor parte de la gente no pone su confianza en el poderoso, sino que su confianza está en el hombre, fluctúa su fe, por eso el hombre. No ha podido alcanzar a comprender, a poner por obra lo que está escrito en la palabra. Cuando su confianza no está en el poderoso, cuando su confianza está en un hombre, cuando se acerca a uno de los varones o una de las mujeres, se acercan al siervo y le preguntan: ¿Esto está bien o estará mal? El siervo responde y le da una respuesta, y la persona se queda pensando con la respuesta que le dio el siervo. Pero resultó que nunca se puso a pensar si realmente lo que le estaba respondiendo el siervo era parte de la enseñanza del poderoso o era parte de una enseñanza que tenía aquel varón que se acercó a ellos. En este tiempo que he podido alcanzar a ver y comprender todas estas cosas, me he dado cuenta de lo, de lo importante que es para los varones que se han acercado a este grupo que entiendan que no está en la confianza en un hombre. Que no está su confianza en un hombre, sino que su confianza debe estar en el poderoso. Por eso en esta mañana me voy, a, me voy a dirigir a ustedes describiendo este tipo de cosas, porque en un momento, así como Moisés subió al monte y el pueblo pensó que se había ido y no regresaría ya más, de esa misma manera, a la figura y la imagen, no comparándome como Moisés, También me tendré que ir, y me tendré que ir porque el hombre no entiende, no comprende que su confianza no está en el poderoso. Su confianza a veces está puesta en un pedazo de carne, y no han entendido muchos de los varones. Porque si muchos entendieran, ciertamente estarían aquí escudriñando la palabra, pensando en lo que se enseña día con día de Shabbat, ni por más viejos ni por más nuevos. Muchos no alcanzan a entender que su confianza no debe estar puesta en un pedazo de carne, sino en el poderoso. Mi hermano, puedes llamar a mi hermana Leslie, a mi hermano Alfonso y a los que van entrando, por favor. Gracias, mi hermano. <coughs> Se les ha olvidado lo importante que es la escritura y lo importante que está dentro de la escritura para salvar sus propias vidas. Pero han confiado en un pedazo de carne y su confianza no han puesto. Puesto en el poderoso. Para todos aquellos que se han acercado y que han conocido esto durante mucho tiempo y que han sabido las Escrituras, y la Escritura es para darnos vida, para alcanzar a comprender que en ella vamos a poder salvar nuestra vida, la de nuestra esposa y la de nuestros hijos, si realmente caminamos en ella. Entendamos que los ejemplos que hay en la Escritura es para que meditemos acerca de lo importante que ha sido la Escritura a través de los tiempos. El hombre no ha podido entender, Israel no entendió, este pueblo tampoco ha entendido que su confianza no debe estar en un hombre, sino que tiene que entender que su confianza debe estar en el poderoso. Así, s e fuera este siervo, vendrán otros. Pero tendrán que esforzarse cada uno de ustedes porque la palabra ha sido sembrada, ha sido echada en la tierra. Tiene que crecer algo. Y tiene que crecer algo para beneficio de los que están escuchando. Porque ese es el propósito: que la palabra germine en cada uno de los que están escuchando. Aún así, aunque me fuese, tendrán que esforzarse cada uno de ustedes por salvar su propia vida. Y aquellos que no entiendan y que no comprendan, y que no se esfuercen, que no pongan su confianza en el poderoso, que no está firme su fe, porque ido después de haberme ido, muchos de ustedes reafirmarán si estaban confiando en mí o estaban confiando en el poderoso. Vamos a encontrar en una gran, una gran parte de las escrituras. Está registrado que muriéndose oyéndose el siervo, el pueblo renunció a lo que habían conocido, y es porque nunca confiaron en el poderoso. Estaban confiando en Moisés, confiaron en Josué, confiaron en los grandes jueces, en los reyes de Israel, en los grandes profetas. Su confianza estaba en un pedazo de carne y no confiaron en el Señor. Veo que es necesario que a veces uno se vaya. Para que entiendan que la confianza no está puesta o no debe ser puesta en el hombre. No han alcanzado a entender que la confianza está en el poderoso, no en un pedazo de carne. Jeremías lo describe y en el libro de los Salmos y en el libro de los profetas está registrado que maldito es el hombre que confía en el hombre. Los hombres no han podido entender y comprender que su confianza no debe estar puesta en un hombre, sino en aquellos siervos que enseñan la verdad acerca del verdadero Dios de Israel o el Elohim de Israel. A ese Elohim de Israel que pocos han conocido, y aquellos que lo han conocido no han puesto su confianza en él. El mundo, a nivel m u n d i en el mundo. Toda esta gente que cree en Yeshua o Jesucristo, o le llamen como le llamen, ponen su confianza, dan dones, dan, dan de sí las religiones y todas estas gentes, dan de su corazón, dan de su mente, porque creen que esa es la verdad. Pero para muchos de ellos, esa verdad no es más que una, una sombra. Algo que no es verdadero, algo que no está firme en las cosas del Padre, algo que no les puede dar vida. Israel pereció porque no confió en, sus, en su palabra del poderoso, antes pusieron su confianza en un hombre. Muchos, a través de la historia, al escudriñar la palabra y al escucharla, no han entendido, no han comprendido que no es confiar en un hombre. Se quedarán siervos aquí, y aquí van a seguir siervos enseñándoles, porque en su corazón hay muchos hermanos que lo han hecho y lo han hecho con su corazón. Se quedarán hermanos tratando de transmitirles la palabra, de los cuales para la próxima semana ustedes empezarán a escuchar. No deben de poner su confianza en un hombre, demuestren no haber creído en un hombre. Demuestren que han creído en el poderoso. Si no alcanzan a observar, no alcanzan a comprender que no soy yo el importante, sino que realmente el poderoso es el importante en las cosas que ha enseñado, que su palabra es de Él. <coughs> y si no reafirmamos en nuestros corazones estas palabras, entonces muchos de nosotros no vamos a alcanzar a comprender. Porque el poderoso nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Jeremías capítulo 17, versículo 5, describe de esta manera. Por favor, lean. Dice: Así ha dicho el Señor: Maldito el que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta del Señor. Maldito es el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en él. Si alguien a través del tiempo ha podido comprender que los hombres confían en los hombres y no en el poderoso, he sido yo el que lo ha visto muchas veces. Y he tratado de transmitirle a mis hermanos: no pongan su confianza en mí. No la pongan porque yo no les daré la vida. Confíen en el poderoso. Escuchen, oigan, porque el Señor habla. No es el hombre el que habla. Hay mucho mentiroso a nivel mundial. Hay mucha gente que enseña la mentira, enseña la falsedad. Pero nunca han confiado en el poderoso. Hay que aprender a confiar, hay que aprender a entender por qué es importante confiar en el poderoso. Así ha dicho el Señor: Maldito el varón que confía en un hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los secadales, en el desierto. en La tierra despoblada y deshabitada. Eso es lo que le pasa a cualquiera que pone su confianza. Vivirá en un desierto como cuando llegó el Mesías a la casa de Israel. Y dice que Yeshua fue enviado del Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No hay otra cosa más que en Jerusalén, soledad y desierto. No hay otra cosa más que en Sion. Sion Que ha escogido el poderoso para que sea su pueblo, a e s t a s i o n que ha buscado para que le sirvan al poderoso. Pero el hombre que no entiende que será ese desierto no verá cuando viene el bien, sino morará en los secadales, en el desierto, porque no le buscaron a él, porque no alcanzaron a poner su confianza en el poderoso. Así quedará la tierra. Esa a r e t z que está describiendo el versículo 6, esta á r e t z q u e h a despoblada y deshabitada, porque no comprendieron la magnitud del poder del poderoso, porque no alcanzaron a comprender que hubo un pueblo que vio un poder, que vio una majestad, que vio una autoridad, que vio una, un gran poder en la, en la tierra de, del desierto, que vio ese poder en la tierra de Egipto. Gente que pudo observar y pudo palpar ese poder, ese, esa magnitud de ese poder que pudieron palpar con sus ojos y palparlo con sus manos, esa magnitud de ese Elohim de Israel, que pudieron contemplar una cosa majestuosa, que muchos de los mismos extranjeros, gente que estaba ahí en Egipto y al ver las maravillas, se fue con la casa de Israel porque dijeron ciertamente. Aquí hay un verdadero Dios que ha mostrado esa majestad y ese poder. Gente que pudo palparlo y ver, que posteriormente mostraron con sus hechos que no habían confiado en el verdadero Elohim de Israel, sino confiaron en un hombre que era Moisés. Por eso perecieron. Por eso fue como un secadal. Por eso fue. Que el pueblo pereció en el desierto, porque no pusieron su confianza en el Elohim de Israel. Antes, bien, empezaron a murmurar en contra de ese siervo y empezaron a hablar cosas en contra de ese siervo, las cuales el Elohim de Israel se enojó contra de ellos porque no entendieron, porque no comprendieron que el que venía con ellos era el Elohim de Israel. De esa misma manera, hoy en día este pueblo no ha podido ver esa majestad. No ha podido ver esa gloria porque no cree en el Dios de Israel, porque no ha podido comprender en el Dios de Israel. Maldito sea todo aquel que no entiende las palabras del libro para ser salvo, porque no es cuestión de maldecir a la gente, es cuestión de entender que la maldición está allí. Es en cuestión de comprender que la maldición está ahí, que no podemos hacer otra cosa si no comprendemos que esa maldición caerá sobre todos aquellos que están escuchando las palabras. Cualquiera, pues, que no entienda y que no alcance a comprender lo que viene, y si ha puesto su confianza en mí después de haberme marchado, ustedes mismos mostrarán que realmente nada más pusieron su confianza en un pedazo de carne que se llamaba a l f o n s o Santa María y no debió de haber sido así. Cualquiera, pues, que no pone su confianza en el poderoso y no busca la forma de agradar a ese poderoso, ciertamente el poderoso no verá con agrado sus obras. Antes se llenará de ira y de enojo y mandará, como está escrito, una d m i s i ó n de ropa que creamos más a la mentira. Todos aquellos. Que hemos escuchado durante dos años, o año y medio, un año, la enseñanza del poderoso, y que no hemos tenido para bien guardar los días de Shabbat. Cada día en el corazón del hombre no permanece firme la palabra del poderoso. ¿Qué es de mí si yo muriese en una semana? ¿Y qué será del pueblo si muriese este varón que enseña y no volviera a enseñar? Porque se murió, no seguiremos adelante. Para todos aquellos que hemos podido escuchar y poder oír las palabras de la profecía, hemos podido escuchar la enseñanza del poderoso. Cualquiera, pues, que no entiende lo que estoy transmitiendo en esta mañana y que no pone atención o oído a lo que estoy transmitiendo. Buscará su propio destino, su propia vida, donde va a quedar. No me necesitan a mí, como no necesitan a Esteban o a cualquiera de los siervos que vendrán. No los necesitarán porque no entendieron el, el concepto de la confianza en el poderoso. No pusieron su confianza, no creyeron en el Elohim de Israel, no pudieron comprender que la palabra del poderoso es más viva y eficaz. No pudieron comprender que la palabra del poderoso les estaba trayendo vida. No pudieron discernir que el poderoso estaba hablando a través de un siervo. Para aquellos que pongan su confianza, malditos serán todos aquellos que no confían en el Señor. Será como un desierto. Será un secadal para todos aquellos que han venido a conocer de esa palabra. Será para todos ellos tempestad. No habrá lluvia, no habrá agua para regar esa tierra. Antes, como dice Jeremías, será como la retama en el desierto. No verá cuando viene el bien, sino morarán en los secadales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Así será para todos aquellos que no comprenden, que no están entendiendo. Para mí. Para mí será más fácil el irme que el quedarme en este lugar. Porque para mí, así como para ustedes, ya sembré la semilla. No me necesitan ya más. Está escrito en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Ahí está registrado. Ahí está describiendo la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Lo describe de esta manera. Léanlo, por favor. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planteé: Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el Señor que da crecimiento. Yo no soy nadie, Esteban no es nadie. No pongan su confianza en mí, porque no estaré. No pongan su confianza en mí, vendrán otros siervos, vendrán otras personas para servirles. Tendrán en su corazón. El tener que mantenerse firmes, el poder ser un pueblo, el poder transmitirse unos a otros, el amor y el cariño. Tendrán que mantenerse firmes, porque yo, así como dijo Saulo, yo planteé a Polo r e g ó n el Ojín es el que da el crecimiento. Yo no les daré nunca el crecimiento. Ese crecimiento no más vendrá por parte de él. Pero como está escrito en la palabra, confíen en el poderoso. No sean como aquel hombre maldito que puso su confianza en otro varón y pone su brazo y su carne se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viniere el bien, sino que morará en los secadales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Maldito sea todo aquel que no entienda que no tiene que confiar en un varón, en un hombre. Confíen en el Señor. En el Salmo capítulo 9, les registra la palabra y les dice acerca de lo que quiere el poderoso de ustedes. Capítulo 9, versículo 10, por favor. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Señor, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Quiénes son los que han conocido su nombre? Si ustedes han conocido el nombre del Señor, por cuanto el Señor no desamparaste, perdón, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Pero real, realmente, como describe la Escritura, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Quién de los que están aquí realmente han buscado al poderoso y no han puesto su confianza en este pedazo de carne? ¿Quiénes son realmente los que han creído en el nombre del Señor, el que sacó al pueblo de Israel con gran poder y gran majestad? ¿Quién es el que ha creído realmente en aquel que los ha llamado para vida eterna? ¿Quién es aquel que realmente ha permanecido su fe creyendo en el Elohim de Israel? Yo lo veré en los próximos días. Sabré quién se queda y quién se va, porque sé que realmente ha permanecido aquel que creyó, aquel que realmente tiene su confianza en el Elohim de Israel. No necesitan a mí. Yo ya planté. ¿Seguirá alguien entregándoles a ustedes? De eso me encargaré que no les haga falta, que no haya quien les esté regando. Confíen en el poderoso. Al rato será Damián, al rato va a ser Luz, al rato será Miguel. Al rato puede ser Luis, al rato será alguien que les vendrá y les enseñará, porque ustedes deben de entender que no deben de poner su confianza en mí. Yo no soy absolutamente nadie. Bien me parecería permanecer para siempre con ustedes, pero siempre seré un estorbo para ustedes, porque no han creído en el nombre del poderoso. Pero si ustedes creen en el nombre del poderoso, nunca lo desampararán. Siempre los guardaré en su hueco de su mano, siempre será su Elohim, porque siempre los considerará a ustedes como su pueblo, porque realmente han permanecido en la palabra, han confiado en el nombre del Unigénito, Hijo del Poderoso, que es en Yeshua HaMashiach. Pero tienen que confiar en Él, tienen que aprender a confiar en Él, no como Israel, que vio la majestad y vio el poder. Vio el, el poder que tenía este l o j í n de los hebreos. A Él hay que confiar, en Él hay que poner nuestra esperanza. Describe en el capítulo 9 del libro de los Salmos. Capítulo, 2, capítulo 9, versículo 2 al versículo 10, por favor. Perdón, desde el verso 1. Salmo de David, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me, alegar, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre altísimo. Mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Señor, pero, pero señor permanecerá o Señor e r p para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con rectitud. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Cualquiera, pues, entonces que escucha las palabras del poderoso y atiende a su voz, está comprendiendo que realmente Él fue el que hizo todas las cosas. Porque describe la palabra del poderoso, por cuanto confía en él. Cualquiera que confía en él, describe la escritura: contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Porque acuérdese que su trono son los que enseñan, los que anuncian su palabra. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, como destruyó al malo por medio de su palabra y de su enseñanza. Así fue como lo destruyó, borraste el nombre de ellos e t e r n a m e n t e y para siempre. Si eso ha podido hacer la palabra en ustedes, permanezcan firmes hasta el fin, no me necesitan para salvar su vida. Confíen en el poderoso, siervos y siervas, pueblo de Israel, esta casa que escucha las palabras del poderoso, atiendan a la voz del poderoso, no atiendan a lo que estoy diciendo yo. Atiendan y escuchen, porque no me necesitan a mí, necesitan confiar en Él. Así como llegué a sus vidas, así como Saulo llegó a las vidas de los hijos de Israel, Y ante las naciones. Así también se tuvo que ir, no permaneció, no se quedó dos o cuatro o cinco años en el mismo lugar. De esa misma manera, deben de entender que no me necesitan y no necesitan de mis servicios para siempre. Tienen que surgir, de, tienen que surgir dentro de ustedes el temor hacia Él. Cuenten sus maravillas, cuenten lo que han aprendido, lo que han escuchado. Si han oído la verdad, anúncienla, háblenle a la gente y describan: He conocido al verdadero Dios de Israel. No como dijera alguno de mis hermanos en la antigüedad: Hemos encontrado a los siervos del poderoso. No digan eso, mejor digan: Hemos conocido al Dios de Israel, al Elohim Todopoderoso. Dice el poderoso: Así está escrito por el Rey. Reprendiste a las naciones. Destruiste al malo, borraste el nombre de ellos e t e r n a m e n t e y para siempre, lo hizo con su palabra. Porque a u n siendo nosotros malos, nos dio vida por medio de su palabra. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades derribaste, su memorial pereció con ellas. Oh Señor, permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. Entienda que debe de ser así. Entienda que deben de permanecer firmes ustedes como un pueblo, unidos en el mismo pensamiento. Tener la misma necesidad que tienen todos ustedes de permanecer con vida. Dar aliento, dejarse de. La hipocresía. Hay que alejarse de toda especie de mal, porque Él es el que destruye al malo. Pero si ustedes, como dice el verso 10, en ti confiarán en ti confiarán, ti los que conocen tu nombre. Si han conocido el nombre del Elohim de Israel, muestren realmente con las obras que lo han conocido, no de labios. Ya no sigan escribiendo cosas en, el, en los chats. Ya no sigan escribiendo en el Facebook cosas que no les benefician a nadie de ustedes. No hablen en contra del prójimo. Si han confiado en el poderoso, aléjense del mal. No me necesitan a mí para permanecer. Tendrán a un grupo de personas que los atenderán y estarán con ustedes para siempre. Pero no confíen en ellos, confíen en la palabra que han escuchado, permanezcan para siempre. Yo confiaré para siempre en el nombre de mi Señor, pero no permaneceré para siempre con ustedes. Así como estoy con ustedes, vendrá un nuevo grupo de personas. Sean firmes en el conocimiento de la palabra del poderoso. No se aparten de lo que han aprendido. Si han creído en este Señor de Israel, tengan en su mente que las cosas del poderoso son de Él y la vida está en Él, en conocer a su Hijo y al Padre. Si conocemos a Mashiach y conocemos al Padre, Tendremos vida. El que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Invito a todos mis hermanos a que meditemos en las palabras que están escritas en los profetas. Invito a todos mis hermanos a que entiendan que no me necesitan a mí. Soy nada más alguien que vino a ustedes para enseñarles la palabra. Ustedes, ustedes tienen un propio camino. Hablo a los siervos y a las siervas. Hablo a su pueblo. Reconozcan que Él es el que los guía y no que fui un hombre que los guiaba. Él es su confianza. En Él pongan su confianza. Dirán los pueblos. Este es un pueblo verdadero y sabio, un pueblo entendido, porque nunca puso su confianza en los hombres, sino que ha puesto su confianza en el Elohim de Israel. Salmo 18, versículo 2 describe de esta manera. Salmo 18, versículo 1 y verso 2, por favor. Te amo, Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío. Mi libertador, mi Elohim, mi Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Elohim, fuerza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién venía a su casa? Dijo el Señor. En la casa de mi padre muchas moradas hay, pues Él es tu roca, Él es tu castillo, Él es el que te ha libertado del pecado y de la maldad. Él es tu Elohim, Él es tu fortaleza. En Él confía. No confíes en los hombres, no pongas tu confianza en el hombre. Aprende a creer en el unigénito, hijo del Ojín, porque Él te llevará a la vida eterna. Mi escudo y mi fuerza, mi salvación, mi alto refugio. Esteban no me necesita. Luz no me necesita. Damián no me necesita. Luis no me necesita. Max y los que están aquí no me necesitan. Ninguno de los que están aquí me necesitan porque ustedes necesitan la confianza del Poderoso. Confíen en el Poderoso y Él les dará la vida. He sembrado la buena semilla. Espero que nunca haya defraudado en la enseñanza del Padre. Siempre me he esforzado para transmitirles la verdad. Pero es tiempo de que ustedes hoy en día surjan entre ustedes. Y que ustedes busquen al pueblo del poderoso. Busquen la forma de agradar al poderoso. Busquen esa manera de poder agradarle y ser verdaderamente ese pueblo que le dirá al poderoso y le podrá decir: Anunciaré a mis hermanos tu verdad. Tengan el gusto de, haberle, de decirle al poderoso: hemos creído en tu palabra, hemos creído en tu verdad. Salgan por las calles, como dice la Escritura: Oh Señor, con todo mi corazón cantaré todas tus maravillas. Aprendan a anunciar las maravillas que han creído de Él, porque ustedes son un pueblo que han escuchado. Conozcan que realmente para todos no va a ser fácil poder salvar nuestra vida. Que tenemos que hacer el propósito como lo hizo en la casa de Israel Moisés cuando llamó, sacó todo un pueblo. Y que a todo el pueblo le costó mucho trabajo comprender y entender que la salvación no estaba en Moisés, sino la salvación estaba en el, el Señor de Israel. Estaba en el nombre del Señor de Israel. Pero no quisieron escuchar, no quisieron oír. Pusieron obstáculo a su corazón porque no quisieron comprender en el nombre del poderoso. Por eso el poderoso no les dio entendimiento, no les dio un corazón para entender, ni oídos para oír, no les dio ojos para ver, porque no creyeron en él, porque no le buscaron, porque no confiaron en él. Ustedes deben ser un pueblo diferente, deben de ser un pueblo entendido. Que va a tener que caminar por los caminos teniendo la confianza en él. Pero yo creo que si ustedes, como un grupo, se dan aliento unos a los otros, se abrazan unos a otros, miran por ustedes mismos y cuidan de aquellos que les sirven y aman a aquellos que están a su alrededor, creo que será muy diferente. El camino que les corresponderá mantendrán firmes y el Señor los librará y los cuidará. Capítulo 22 del libro del Salmo, versículo 4 y versículo 5, mis hermanos. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti. Y no fueron avergonzados. Así describió nuestro maestro cuando estaba a punto de morir: En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Quién es el que confía en el Señor? Muéstrenlo con las obras, muéstrenlo con lo que han aprendido. Sigan adelante el camino, sigan adelante. No echen paso para atrás, no desmayen. Vendrán días de aflicciones, vendrán días en los cuales la fe recaerá y no querrán seguir adelante. Porque lo veo en uno de los siervos. En uno de los siervos que está aquí, y a veces piensa que si no estoy, no podrá seguir adelante. Pero tendrá que aprender a seguir adelante, y tendrá que hacerlo sin mí. Y así, después de mí, tendrán que salir otros varones, hombres valientes, hombres, hombres guerreros, hombres que realmente tengan en su corazón seguir el, los pasos del poderoso. Seguir la instrucción que nos ha dado. He hallado hombres y mujeres que en su corazón está el poder mantenerse firme hasta el fin. Y eso es lo que a mí me ha alegrado. Que no importa que sean poquitos, pero sean mantenidos firmes porque han entendido que la confianza está en el poderoso. Han mantenido su corazón firme en las cosas que han aprendido y no se alejarán de él. Por eso les pido a todos que confíen unos a otros, que se cuiden unos a otros, que vean los unos por los otros, permanezcan firmes hasta el fin. Mi camino no se ha detenido aquí. Yo tengo que seguir caminando. Tengo que seguir haciendo lo que he aprendido. Nunca echaré paso atrás. Siempre me mantendré firme en lo que he conocido y lo que he aprendido. Pero es hora de que me, me vaya y es hora de que ustedes mismos aprendan a cuidarse los unos a los otros si realmente han creído en el nombre del unigénito Hijo del Ojim para ser salvos. Si han creído en Mashiach y han creído que realmente los rescató y los libró de la muerte, permanezcan firmes hasta el fin. No hagan como aquel pueblo, aquel No hagan como aquel pueblo que oyó las palabras. Del pueblo mismo, y el pueblo se dio por vencido y se dio derrotado, y dijo: Hasta aquí terminó todo. No hagan como ese pueblo rebelde, el cual escuchó la voz de los contradictores, y por esa causa pereció en el camino, como está registrado en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. No dejen que venga el destructor delante de ustedes y los destruya. Apártense de las malas pláticas, apártense de, la, de las abominaciones de las cuales nos ha enseñado, apártense de estar murmurando los unos de los otros. Por esa causa viene el destructor y los destruirá. Saulo no estuvo todo el tiempo con ese pueblo, permaneció dos años y se fue. Estuvo con otro grupo de personas, otros dos años, un año y se fue. Ya es mi tiempo, ya es el tiempo de mi partida. No necesitan de mí. Necesitarán ser firmes y fuertes. Demostrarle a los demás que han creído en el Mesías y no creer en un varón en un hombre. Bien me hubiese gustado permanecer para siempre y poder estar firme con ustedes y estar con otro grupo de personas que sigue llegando. Yo seguiré atendiendo a la gente que va llegando. Estaré con ellos. Los cuidaré. Trataré de transmitirle la misma enseñanza que les enseñé a ustedes al principio. Y ustedes conocerán a más gente el día de mañana, pero tienen que permanecer unidos ustedes. Si no lo hacen ustedes por ustedes mismos, no van a prevalecer. Tienen que aprender a sobrevivir en esta vida sin un, una persona que creen que les enseña la verdad. Tienen que esforzarse para que otros siervos y otras personas se levanten. Apoyen a aquellos que realmente tienen la necesidad de querer servir y querer aprender. Apoyenlos a ellos. Busquen la manera. Yo siempre estaré para servirles a todos ustedes. Pero no me verán más por acá en día de Shabbat. Al menos no en un largo tiempo. Porque no me alejo de ustedes porque los aborrezca. Me voy a alejar porque creo que es necesario para ustedes. Creo que ya les di lo que tenía que darles y les pude proveer de lo que tenía. Seguiré apoyando a mis hermanos para que les transmitan a ustedes las enseñanzas día de Shabbat en Shabbat. Pero si han entendido algo, manténganse firmes ustedes como familia y como un pueblo, un pueblo que creyó en el Elohim de Israel en su nombre. Cuídense los unos y los otros, así como algunos de ustedes, muchos de mis hermanos le llaman a uno y llaman a otro, le dicen cómo has estado. Cuídense, cuídense en gran manera. Yo no me voy triste, me voy contento porque al menos sé que conocí gente impresionante, gente hermosa, gente que realmente me ha mostrado su cariño y su amor. Y por eso yo los amo también, y por eso me tengo que marchar. Tienen que seguir creciendo. Busquen al Elohim de Israel. Apártense de las contiendas y de las disensiones. No sigan adelante con eso, porque vendrá la destrucción. Vendrá el desolador. Vendrá el tiempo de la sequía, como le pasó a Israel, como dice la Escritura en Jeremías. Para ellos será el secadal. No habrá para ellos lluvia. No habrá lluvia temprana ni lluvia tardía. No habrá para ellos quien riegue la tierra. Así como lo dijo aquel hombre que llegó al, al, al Seol y le decía a aquel varón: Moja tu dedo. Que moje su dedo para que venga y me dé de beber. Porque en el lugar que estoy es un lugar de tormento. Aprendamos a no estar en ese lugar. Aprendamos a que. Las cosas que hemos aprendido son para la edificación del cuerpo del Mashiach y permanecer firmes hasta el fin. Tengamos la confianza, tengamos la firmeza de seguir adelante. Sigamos adelante todos. Yo, no porque me voy, no seguiré adelante. Seguiré con lo, seguiré con lo mismo porque siempre he hecho esto desde hace muchos años. Porque siempre he. Sembrado la semilla, he enseñado la palabra, me he mantenido firme en lo que he creído. Nunca desmayaré ni echaré paso atrás. Pero es su tiempo de ustedes en que sigan adelante y que sigan ayudándose los unos a los otros y que permanezcan en la fe. Escuchen a aquellos siervos los cuales se han preocupado por ustedes. En las próximas semanas, Les estarán proveyendo de enseñanzas. Escúchenlos, oigan, pongan atención. Haced todo lo que os digan que hagáis en las cosas que los ha mostrado el poderoso. Manténgase n firme hasta el fin. Aprendamos a confiar en ese Elohim de Israel. Esteban sabe bien que no me necesita. No me necesita porque tendrá que seguir adelante. Y cada uno de ustedes también sabe que no me necesita porque tendrá que seguir adelante. No permitan que pase lo que pasó en Israel. No dejen que venga el destructor y haga todas estas abominaciones. No dejen que el malo siga adelante. El único que puede destruir al malo es el Señor, como lo leímos en el Salmo. Él es el que puede, así que permanezcamos en la enseñanza del poderoso. Le pido a cada uno de ustedes que mediten las palabras que están registradas en el libro de la vida, porque ellas son las que les van a permitir que sigan adelante. Confíen en el Señor. Describe mi hermano Manuel hace un momento: regala un, regala un pescador a un hombre y le das alimento para un día. e n s e ñ a l e a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Se me hace sabia las palabras que escribieron aquí, ahorita mi hermano este, Manuel. Es un proverbio chino. Sí, verdad, mi hermano Manuel, es un proverbio chino. <coughs> Yo he estado muy contento con todos los hermanos que he conocido. Conocí gente impresionante y que tengo la amistad de ellos y que sigo comunicándome con ellos. Y que día con día. Estoy feliz por haber este, podido servirles a cada uno de ustedes y estoy contento. Si no les contesto en la semana es porque no estoy. Si no estoy el,、eh, en la mañana o en la tarde es porque no estoy. Trataré de estar por las noches y trataré de estar por aquí algunos días. Los días domingos estaré para servirles. Estaré ahí para poderles este, darles un saludo. Eh, decirles cuánto se les quiere, se les ama. Yo seguiré por acá, ¿sí? trataré de seguir este, de una manera como lo, ha hecho, lo he hecho con todos los hermanos, y digo con todos los hermanos que ya no están, como en el caso de los que no han estado ya ahorita acá, como mi hermano Enrique, mi hermano Marcelo, mi hermano este, Gastón, allá con Ana Laura, Ana Lía. Con Damaris, Karen,、eh, c o q u e Fabián, Claudia, Luz Marina, Kemba, todos mis hermanos, aunque no tengo con todos el, el tiempo para poder hablar o no hemos podido hablar, pero de vez en cuando nos comunicamos. Así como todos los hermanos que, que ahorita no están acá, siempre mantengo, este, siempre mantengo esta relación con todos ellos. Espero mantener mi relación con todos ustedes. No me voy porque esté triste o esté enojado o que tenga alguna, alguna dolencia. Espero que cada uno de los que estamos acá, como les he comentado, nos mantengamos f i r m e en la fe de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Que todos procuremos mantenernos f i r m e porque este es el propósito de la enseñanza: el poder convivir los unos a los otros. Tenemos que aprender a tener la confianza de permanecer firmes hasta el tiempo del fin. Guardemos los días de Shabbat, entremos a su m e n ú j a comprendamos las cosas bellas que nos ha mostrado el poderoso a través de su palabra, g ó z c e n s e con esa alegría que tenían los profetas, con aquella confianza. Con, ella, con, con aquella alegría con la cual cuando veían a un profeta, aquellos que se alegraban cuando escuchaban las profecías y cuando vieron a aquel a Mashiach que enseñaba las cosas de vida eterna. Alégrense porque lo han escuchado, han oído esas palabras que él transmitió en el tiempo antiguo. l l é g e n s e de alegría y de gozo, porque eso es lo que tiene que tener su pueblo, alegría y gozo. Tiene que tener ese, ese júbilo por seguir adelante. Alégrense todos los que han confiado en él porque, él, porque Él, de la misma manera, no los desamparará, siempre estará con ustedes, siempre estará firme sus su promesas para todos aquellos que realmente han creído en Él. No dejemos que pase lo que pasó en Israel y lo que ha pasado en toda la historia de Israel. No dejemos que el destructor, el malo, Haga cosas que lastiman nuestro s e a nuestra alma. l Os invito a que sigamos adelante. Yo seguiré siendo el mismo de, de antes. Siempre me podrán encontrar los domingos o entre los días de semana en las noches. Pero aprendan a confiar los unos a los otros. La próxima semana les estará proveyendo mi hermano Miguel, mi hermana Luz. Eh, al ratito, mi hermano Damián, si, si él está dispuesto, este, les compartirá algo. Sigamos firmes hasta el fin. Escuchen, oigan, pongan atención a todas las palabras que se transmiten para permanecer firmes en las cosas que hemos conocido. Leamos el libro del Éxodo. Éxodo, capítulo. Voy a invitarlos que abramos el libro del Éxodo en su capítulo. p e r m í t a m e t a n t i t o Veamos el reflejo de aquel pueblo que, que cometió muchos errores. Cometió muchos errores a través de la historia. Voy a invitarlos que a b r a m o s el capítulo 31 del libro de Éxodo, del versículo 12 hasta su versículo 17, por favor. Continuó hablando el Señor a Moisés y le dijo: Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, En verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santificó. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que profane, de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. Seis días trabajarás, pero el día séptimo, ese día, descanso consagrado en el Señor. Cualquiera que trabaje en sábado, ciertamente morirá. Guarden, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque o.、Oh, Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. El poderoso le habló a la casa de Israel y le dijo: Guarda el día de reposo, guarda el día de reposo, y no olvides que este es el día que él ha señalado. Así habló a los hijos de Israel, diciéndoles: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Porque s e ñ a l entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de l medio de su pueblo. Aprendamos entonces que tenemos que hacer lo que dice el libro, lo que dice el Elohim de Israel. Él ha hablado, ha hablado a su pueblo y le ha dicho que guarde de poner por obra los mandamientos, que guarde por obra esto, esta enseñanza del Shabbat. A todos mis hermanos que estamos reunidos y que tenemos en nuestro corazón el seguir adelante con lo que hemos aprendido, invito a cada uno de ustedes a que tengamos en nuestro corazón para bien el permanecer firmes. Demuestre no haber creído en un hombre, demuestre no haber creído y confiado en un hombre como un servidor, permanezcan firmes hasta el fin. Versículo 18 describe de esta manera: dio a Moisés cuando acabó de, habl de hablar y dio Moisés a con u a n d acabó hablar c de o él en el monte del Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo del Ojim. Cuando el poderoso le da las tablas, El pueblo no comprendió que Moisés había subido al monte y no lo había hecho por primera vez, ya lo había hecho por segunda vez. Y después de lo que sucedió en este capítulo, debe de quedar bien claro para muchos de ustedes que, de la misma imagen y de la misma manera que el poderoso no permanecería,、eh, que pensaron que él no permanecería Moisés con el pueblo, simplemente el pueblo lo que hizo. Es hacer lo que les dijo que no hicieran. El que no profanaran, pro, profanaran sus mandamientos. En que entendieran su enseñanza. Acordémonos que desde el capítulo 16 viene registrado que ya conocían los mandamientos y la t o r á Capítulo 32 del libro del Éxodo. Vamos a leer ahorita nada más hasta el versículo 6, por favor. Y meditemos acerca de las palabras que está e s c r i b i e n d o el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 1 en adelante. Por eso es importante confiar en el Señor y no confiar en los hombres, porque cualquiera que no entiende que su confianza no tiene que estar en el hombre, sino en el Ojim de Israel, si no comprende eso, lamentablemente será muy tarde para vuestras vidas. e s c u c h a oh casa de Israel, escucha, pueblo de Israel. Oye, las palabras que están registradas, porque están para tu enseñanza y para tu vida. Entiende lo que está detrás de los libros. Entiende que si no permaneces firme, no podrás salvar tu vida. Un siervo, un servidor, no podrá salvarles la vida. El que les da la vida es el poderoso. Yo nada más puedo servirles para transmitirles alguna enseñanza, para que c o n o z c a un poquito más del Elohim de Israel. Capítulo 32 del libro del Éxodo, versículo 1. Hasta el versículo 6, por favor. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a a r ó n y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. a r ó n les dijo: Quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y t r a e d m e l o s Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, le dio forma como de un buril e hizo de ello un becerro de fundación. Entonces ellos dijeron. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: Mañana será un día de fiesta dedicado al Señor. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. A regocijarse. Entendamos qué fácil es para una persona que vino con Moisés aprendiendo y hablándole al pueblo, transmitiéndole constantemente al pueblo las cosas que el poderoso pedía y las cosas que pedía al pueblo de Israel, que era la obediencia a sus mandamientos. Viendo que el pueblo que Moisés tardaba en descender,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 Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Si、sí, para Aarón, que era un varón entendido, que era un varón que venía con el pueblo, Que escuchaba y enseñaba al pueblo las cosas que eran importantes, y si él mismo se apartó, sabiendo que era una abominación hacer este tipo de idolatría, y si él no pudo retractarse de las cosas que el pueblo le pedía, él simplemente respondió más adelante a、ah, Moisés: Tú sabes cómo es este pueblo. Y viendo que este aarón edificó un altar delante del becerro, p r e g u n ó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentes, ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó en regocijo, a regocijarse. Si bien, todos los que están escuchando, ¿cómo es posible si ellos, si Aarón, Que había entendido y había comprendido las cosas que el poderoso pedía, se volvió en contra de lo que ya había enseñado y no pudo mantenerse firme. Hay que aprender a mantener firme nuestra confianza hasta el fin. Ninguno de los siervos del poderoso podrá salvarles las vidas a ustedes. La vida está en su hijo. En Yeshua el Mashiach. No confíen en el hombre. No dejen que se vuelva un secadal. No dejen que se vuelva un desierto. Apártense de las de las murmuraciones, el pleito y la contienda. Sigan firmes en las cosas que nos ha mostrado el Padre. Guarden el Shabbat. No dejen de estarse reuniendo en Shabbat. El poderoso, el poderoso no perdonará. A ninguno que sabiendo sus mandamientos y su enseñanza se aparte de ello. Mantengámonos firmes en las cosas que el Padre pide, mantengámonos firmes en las cosas que nos pide el Poderoso. La salvación es para todo aquel que le busca, para todo aquel que permanece firme en las enseñanzas del Poderoso. Unos a otros de ese aliento. Traten de transmitirle a los hermanos que no se están reuniendo, a los hermanos que se han dejado de reunir. Invítenlos a que guarden el Shabbat, que mediten de noche y de día en las enseñanzas del poderoso. No se aparte su corazón de las cosas que han aprendido, que se arrepintan del pecado, que se arrepintan de profanar el día de reposo. e n s e ñ e l e s a obedecer a su voz, porque han conocido el nombre del Señor de Israel. Confiemos en aquel que nos está llamando para salvación. Confiemos en aquel que nos está llamando para tener vida entre los muertos. Describe de esta manera, versículo 7 al versículo 14, por favor. Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, desciende. Porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo el Señor a Moisés. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: ¿Por qué, el Señor, se encenderá tu furor contra tu pueblo? El que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios: Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac. Y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como a las estrellas del cielo, y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Moisés se volvió diciendo del monte, trayendo a sus manos las dos tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obras del Señor, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Hasta ahí, mi hermano. ¿Qué verso te quedaste? En el, en el 16. Leta hasta el versículo 18, por favor. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Hay gritos de pelea en el campamento. Pero Moisés respondió: No son voces de vencedores, ni alaridos de vencidos. Oigo cánticos de coros.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 Fue porque se apartaron, porque no quisieron escuchar, no quisieron oír, no quisieron entender la palabra del poderoso, no quisieron mantenerse firme en las enseñanzas del poderoso. Bien, el poderoso entonces no se iba a complacer con ello. Él tenía en su intención destruirlos y dejar a Moisés para hacerle un gran pueblo. Lo único que pudo hacer este siervo es abogar por el pueblo y pedirles que no fueran destruidos.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 Pero porque el siervo abogó por el pueblo, pero si el siervo no hubiera abogado por el pueblo, que es el que conocemos como Moshe, entonces él hubiera encendido su ira y los hubiera destruido a todos. Aprendamos que estamos en este camino, en este camino en el cual hemos aprendido. También nosotros hemos salido de Egipto. Me he considerado a mí mismo estar en Egipto. Me he considerado como uno de los que caminan en el desierto. Tengo sed. Quiero lavar mis vestiduras. Quiero caminar en un lugar donde no se entierren mis pies de arena. Quiero pisar un, una tierra firme. Quiero pisar lugares de pastos. Quiero ver el cielo con el esplendor cuando la lluvia cae. Y así riega toda la tierra. Yo me he fijado y me he mirado a mí mismo en ese Israel, esa, esa tierra la cual está prometiéndole a los hijos de Israel. Yo también quiero estar allá. Pero algo que está en mi corazón es que tu, ustedes también estén allí. Pero he visto que muchos confían en mí. Y no han entendido el propósito de la palabra. No han dejado de confiar en el hombre. Por eso me voy. Porque no han dejado de confiar en un hombre. Confíen en el poderoso, él es el que les dará la vida. b ú s q u e n l o porque está registrado en el libro, que no los desamparará. Dice el verso 15. Volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de un lado y del otro. Estaban escritas, las tablas eran de Elohim, y la escritura es c r i t u r a de Elohim. Grabada, grabada sobre las tablas, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea, ahí en el campamento, y respondió: No es voz de alarido, de f u e r t e ni de voz de alarido. De débil, débiles, d é b i l voz de cantar oigo yo. Entendamos que en la misma imagen y en la misma figura, en la misma esencia, nosotros estamos en este pueblo. Hemos salido de Egipto. Dirijamos nuestros pasos a c a n á n Esperemos que no desvíe nuestro camino el poderoso y nos haga descender por el Sinaí. Porque ahí seremos probados. Ahí seremos. Ahí, seremos, este, ahí podremos ver la ira del poderoso, podremos ver el enojo del poderoso. Caminemos de Egipto h a c i a c a n á n directamente, no hagamos escalas en el Sinaí, no hagamos escalas en Or, no hagamos、eh, escala en Masa ni en Meriba, porque si hacemos esas escalas, ciertamente pereceremos. Aprendamos a caminar directos hacia la tierra de Canaán, porque es el propósito del Padre. No llenemos nuestros pies de arena. No llenemos nuestros caminos de sequía, como en el desierto. Que no se cumpla lo que está registrado en el capítulo 9 del Salmo, cuando describe, o perdón, en el capítulo 17 de Jeremías, cuando describe que maldito es el hombre que confía en el hombre. Será como un secadal para todos aquellos que no estén confiando en el poderoso. Meditemos en las palabras que están escritas. Salvemos nuestra vida. Aprendamos a conocer en quién hemos creído. Aprendamos realmente quién nos está llamando para la vida. Así ha dicho el Señor: Maldito el hombre o el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morarán los secadales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Aprendamos a no estar en ese lugar en el cual está el secadal. Describe el, el profeta Jeremías: Bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como un árbol plantado. Capítulo 17, versículo 7 al versículo 8, por favor. Jeremías, ¿qué? Perdón. 17, versículos 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta en Yohei b a j e porque será como el árbol plantado. Junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Dice el poderoso de esta manera: Bendito, bendito el varón que confía en el Señor. Cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Porque ha confiado en el Señor, porque sabe que su confianza está en esa agua, que su confianza está en esa enseñanza. En donde emana la sabiduría, de donde emana el, el conocer, de donde emana esa, esa vida que da a todos los, a los habitantes de alrededor. Si los árboles crecen de esa manera junto a los ríos, así sea el camino del hombre cuando uno se para en el camino. Que sea de bendición todo lo que salga y lo que haga el varón. Que sea de gran bendición para todos aquellos que han conocido esta, esta enseñanza. Pero entendamos cómo describe el mismo profeta Jeremías en el mismo capítulo 17, versículo 9 al versículo 11.、Uh, perdón, Alfonso, no te escuché. Jeremías 17, verso 9 al 11.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 Lo que no puso es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su final será un insensato. Engañoso el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y por qué es el corazón el engañoso? Porque muchas veces nuestro corazón y nuestro ser q u i e r e hacer cosas. Y quiere desempeñar cosas, pero no entiende por qué las hace ni por qué las tiene que hacer. Engañoso es el corazón, porque este pueblo de labios le honra, mas su corazón está lejos de él. Por eso es engañoso, porque con una boca bendecimos al que es el Elohim de Israel y con la misma boca maldecimos a aquellos que decimos que amamos o hablamos mal de aquellos que amamos. No podremos engañar a aquel que nos está llamando para la vida eterna. Entendamos que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta: Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno, según en su camino, el fruto de sus obras. Él es el que lo conoce. Tal vez tú nunca conocerás ni entenderás cuál es el camino que debes de recorrer. Tienes que experimentarlo por ti mismo, tienes que entenderlo. Tienes que pedirle a Él con el sufrimiento y con el dolor, ayúdame, e l o h í n de Israel. Guárdame del camino malo. Guíame por las sendas de justicia. Ayúdame. Pero confía en Él. Ora a Él y dile lo que sientes. Dile que cuál es tu sentir y tu pesar. Háblale al e l o h í n de Israel y pídele que te ayude. Que guíe tus caminos y que no te aparte de su camino. Acordémonos que en Él está el que podamos seguir adelante o que quedemos en el camino. Él es el que nos puede llevar a un lugar donde hay lluvia, donde hay manantiales de agua que son para vida eterna. Y en Él también está el lugar de la sequía. Él te llevará a los lugares secos. En ese secadal, como lo vio la casa de Israel y la casa de Judá, cuando no entendieron cuando debieron de haber guardado sus mandamientos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, como la perdiz que cubre lo que no puso. Es el que injustamente amontona las riquezas, en la mitad de sus días l a dejará, y en su postremería será insensato. Todos aquellos que no entendieron el propósito de su palabra, Todos aquellos que no entienden, que no tienen que confiar en un hombre, que tienen que apartar su pensamiento de que es aquel Moisés que los puede llevar a la tierra de Canaán cuando no era Moisés sino el mismo Ilohim de Israel, no quisieron entender que venía una nube que los cubría en la noche y era como una flama que les calentaba para que no pasasen frío. Y en el día era una sombra que los cubría del gran calor. No entendieron que si Moisés hubiese venido nada más con ellos, simplemente hubieran muerto desde antes. Él es el que era, los cuidaba, Él era su refugio, Él era su escondedero, Él es el que los guardaba y los cuidaba de toda especie de mal. Pero la casa de Israel no lo entendió. Espero que los que estamos aquí, los pocos que estamos aquí y los que están en la radio entiendan. Que realmente el poderoso es el que te está guiando, es el que te está llevando. Cualquiera, pues, que se quiera ir y quiera ser participante de las religiones, sea cual sea, y que no ha entendido cuál es el propósito de estar en armonía, como describe el Salmo, cuál bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Si no lo han comprendido y no lo han entendido, ciertamente el poderoso reclamará todas las cosas que hagamos. Porque Él es el que conoce el corazón, describe en el libro de Jeremías 17, verso 10. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él es el que conoce bien el pensamiento y el corazón de cada uno de nosotros. No podremos el día de mañana describir que no entendimos o no comprendimos las cosas, porque si su pueblo no perdonó, tampoco te perdonará a ti. Entiende que el camino que has emprendido tienes que esforzarte por alcanzar la vida. Esfuérzate, comparte con tus hermanos, con aquellos que están aquí, con aquellos que realmente buscan tu bien. No te apartes, no dejes de aprender lo que el poderoso te ha transmitido. No te involucres con doctrinas de hombres, no te dejes ser engañado de los hombres. Persiste adelante, pues ese es el propósito de la enseñanza, conocer al Elohim de Israel para que obtengamos la vida. Acordémonos del profeta Jeremías, como el profeta Jeremías habló al pueblo muchas veces y le hizo entender el camino del secadal, por cuanto no habían confiado en el Señor. Capítulo 14 de Jeremías, versículo 1. No dejemos que ese secadal, como dice Jeremías, sea un secadal y un desierto para nosotros. No permitamos, como Isaías le dijo a la nación de Israel y a la nación judía, que en este caso al pueblo judío le describe: Jerusalén es una soledad, Sión es un desierto. Israel no tiene entendimiento, mi pueblo no tiene la sabiduría. Pero porque no quisieron escuchar a, a la voz de los profetas, Escucha, pueblo de Israel, y escucha, pueblo que te encuentras entre las naciones. No es cuestión de decir somos Israel. Es aprender a vivir en la armonía, los hermanos juntos, en unión, y permanecer firmes hasta el fin, viéndonos los unos por los otros, permaneciendo firmes hasta el fin. Ese es el propósito que los profetas habían descrito a su pueblo. Confía en el poderoso. Él es tu ayuda, Él es tu refugio. Él es tu salvación. Jeremías capítulo 14. Se avergonzaron los príncipes de Israel porque no encontraron agua. regresaron con las cabezas caídas abajo hacia el suelo porque no entendieron, porque no conocieron. Capítulo 14 de Jeremías, verso 1 al verso 4, por favor. Palabra. del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se ha enlutado Judá, sus puertas desvanecen, l se sentaron tristes en tierra y sube el clamor de Jerusalén. Los, los nobles envían a sus criados por agua, van a las aguas, pero no hallan agua, vuelven con sus vasijas vacías, se avergüenzan, se confunden y, y cubren sus cabezas. Se ha desquebranjado la tierra porque no ha llovido en el país. Los labradores confundidos se cubren la cabeza. ¿Por qué se han de cubrir la cabeza? Se cubren la cabeza porque no entienden, porque no saben, porque no entienden la voluntad del poderoso. Palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Para la mayor parte de la gente, cuando lee Jeremías, piensa que realmente hubo una sequía literal, y no entienden que no era una sequía literal, sino una enseñanza de mentira. No había agua para regar las, las tierras de Israel, no había agua limpia para santificar al pueblo, no había esa agua a la cual daba vida a todos los hombres. Palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se asentaron tristes en la tierra. Subió el clamor de Jerusalén. Los nombres enviaron a sus criados a las aguas. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas porque se d e s t r a b a j ó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores. Cubrieron sus cabezas, aún las s i e r v a s en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba, en, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Esta representación quiere describir que el pueblo de Israel perecería por falta de alimento. Perecería por falta de la lluvia, porque no había cómo comer, porque dice que se ofuscaron porque no había hierba, y los pone a imagen y a una semejanza como si fueran lobos. No entiende la casa de Israel, no comprende el pueblo judío, tampoco las naciones que hemos creído en Yeshua hemos entendido que hay que creer en el nombre del Señor. Versículo 10 hasta el versículo. 15, por favor. Así ha dicho el Señor acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron descanso a sus pies. Por tanto, el Señor no se g r a d a r á de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y me dijo el Señor: No ruegues por el bien de este pueblo. Cuando ayunen, yo no escucharé su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Yo dije: Ah, Señor, Señor, mira que los profetas le dicen: No beberéis espada ni habrá hambre entre vosotros. Sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces el Señor: Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Así dijo el Señor al pueblo: Acerca de este pueblo. Que se detiene a vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, el Señor no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo el Señor: No ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no i r é Su clamor, cuando, cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no los aceptaré, sino que los consumiré espada, con hambre y con pestilencia. Yo dije: Ah, ah, Señor, he aquí que los profetas le dicen: No veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que este lugar os daré verdadera paz. verdadera. Me dijo entonces: El Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, por eso la sequía. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adiv adivinación y, me y vanidad. E、engaño de su corazón os profetiza. Por tanto, así ha dicho el Señor a los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo envié, y que dicen: Ni espada ni hambre habrá n en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. El pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén, así como la sierva. Que paría la cría y la dejaba ahí y se iba porque sabía que no había hierba para alimentar a su cervatillo. El pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus mujeres y sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. No permitamos que el, la sequía. Y el secadal llega hasta nosotros. No permitamos que nosotros seamos cómplices, igual que la casa de Israel, que cometió muchos errores, que no entendió cuál era el propósito de la enseñanza. Manténganse firmes hasta el fin. Hagan el propósito de permanecer. Demuestren que no han confiado en un hombre, sino que han confiado en el nombre del poderoso. Manténganse firmes lo que han escuchado, lo que han oído durante meses y por estos años. Demuestren que han creído en el nombre del poderoso, no en un hombre. Permanezcan firmes, unos a otros ayudándose, para que el poderoso no castigue nuestras maldades, no dejen que la sequía los alcance. Pedir al poderoso la lluvia, c o n f í a d en Él como está escrito. Nosotros conocemos los salmos. Y conocemos estas enseñanzas que están escritas. Él es nuestro pastor, Él nos va a guiar por esas, esos lugares de aguas, de reposo. Nunca nos hará falta. Aprendamos a permanecer en lo que hemos aprendido, c i e r v o s y siervas, pueblo de la casa de Israel. Permanezcamos firmes en el conocimiento del Padre. Vuelvo a repetir, como me dijo mi hermano Luis: siempre estaré aquí con ustedes. De una manera u otra siempre estaré para servirles. No me voy del todo, aquí andaré. Pero tienen que permanecer ustedes, tienen que esforzarse ustedes también. Así como Esteban se tendrá que esforzar, también ustedes se tendrán que esforzar. Hagan fuerza, hagan valor, sigan adelante. Que eso es lo que necesitan. Necesitan confiar en el poderoso, no en un servidor. Pídele al poderoso, su lluvia se las dará. Capítulo 64 del libro del Salmo, versículos 9 y 10, por favor. Temerán entonces todos los hombres y anunciarán la obra del Señor, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en el Señor. Y confiará en él. Sea la gloria. Se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra del Ojim. Entenderán sus hechos. Celebrará n el justo. Y estamos hablando del Adam. No estamos hablando de un Ish, de un Enosh. Porque el verso 9 habla de los Adam que describe. Salmos 64, verso s 9 y 10. Entonces temerán todos los hombres, todos los Adam, y anunciarán las obras de Elohim, entenderán sus hechos, se alegrará el justo en el Señor y confiarán en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón, porque ellos son los que son los rectos en su corazón, porque no han dejado que su corazón los descamine o los pervierta. Engañoso es el corazón del hombre, como describe Jeremías. No hay que permitir al corazón que engañe, no hay que permitir, porque el poderoso él sabe los pensamientos del hombre. Por eso Mashía les decía: Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, y en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Muéstrese delante del poderoso que son un pueblo que han creído en él y no en un hombre que les está transmitiendo la palabra. Permanezcan firmes hasta el fin. Esfuércense, búsquenle, porque si lo buscan lo hallarán. Está registrado en el profeta Isaías en el libro de Romanos. Aún aquellos que no le buscaron fueron, fueron los que le encontraron. Pero hay que aprender a permanecer, buscar, indagar acerca de cuál es su verdad. Sin salir de los caminos y de la enseñanza que él transmite en su palabra, sino permanecer firmes en el conocimiento de su palabra. Habrá siervos y siervas que serán enseñados para que les transmitan la palabra. Vendrán y enseñarán, y hablarán palabras en lo oculto, descifrarán cosas para que vosotros, pueblo de Israel, tengan el conocimiento acerca de las cosas que son para la vida eterna. Él es el único que les puede dar esta enseñanza de la vida. Aprendan a describir. En sus corazones, como el salmo que siempre lo leemos, siempre lo escuchamos, aprendamos de este salmo en el capítulo 91, verso 1 y verso 2. Aprendan a decir de esta manera: y Él los librará de toda cosa mala, de toda cosa negativa, los apartará, porque Él lo ha prometido. Así está registrado y así está dicho. Capítulo 91 del salmo, versículo 1 y verso 2. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Señor en quien confiaré. Si alguien aprende a habitar al abrigo del Altísimo, que es aprendiendo de esta palabra en este tiempo presente, morará en un tiempo futuro bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Él te va a librar del lazo del cazador, versículo 3. De la peste destructora, con sus plumas te cubriré y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. Así Mashiach le dijo al pueblo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ellos eran los que traían esa palabra para que confiaran en el poderoso. Ellos transmitían la enseñanza para que pudieran tener confianza en el Elohim de Israel. Pero si ellos mataban a sus profetas, ellos mataban a esos siervos que les transmitían la palabra. Si ellos mataron a ese pueblo, a e s e s profetas, perdón. Si ellos mataban a estos profetas. Por lógica, el pueblo nunca entendería cuál fue el propósito de haber enviado a estos profetas. Describe en el libro de Mateo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa será dejada desierta. Si no aprendemos a confiar en los siervos del poderoso, a escucharlos, Lo que ellos enseñan. Podremos entender si realmente la palabra es de ellos o es del poderoso, pero tendremos que aprender a escuchar para confiar en Él, porque no se confía nada más en el corazón, no se confía en lo que se dice o lo que se habla, no se confía a la ligera lo que se escucha o se oye, sino que meditamos en Su palabra de día y de noche, como dice el Salmo. Bienaventurado al Lish, que confía en el hombre. Perdón, d escribe en el Salmo capítulo 1, ya estoy cruzando las palabras, mis hermanos. Salmo capítulo 1 describe de esta manera. Yo se los leo. Salmo capítulo 1 describe de esta manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, antes en la ley del Señor medita de día y de noche. Ciertamente los siervos transmiten la palabra. Pero no podremos saber si es un siervo verdadero o un siervo que habla mentira, porque no aprendimos a escuchar de ellos la enseñanza. Hay que aprender que no debemos de confiar en ellos. Saulo y el Mashiach nunca enseñó a que confiaran en él. Siempre dijo: La palabra no es mía, es de aquel que me envió. Y si nosotros aprendemos acerca de la palabra que es transmitida por esos siervos y la ponemos por obra, tendremos la vida eterna. De lo contrario, no podremos alcanzarla. Antes en la ley del Señor medita de noche y de día. Y en esa palabra está su delicia. Versículo 2 del Salmo 1, verso 1 y 2. Antes en la ley del Señor está su delicia y en su, en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo, que hace, todo lo que hace prospera, no así los malos. Sino como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mala senda de los malos perecerá. Así de esa misma manera conocemos que el camino del hombre está en todos aquellos que confían en el Señor. Capítulo. 118 del Salmo, versículo 8, describe de esta manera: al versículo. hasta el versículo 9, por favor. 118, v e r s o 5 al verso 9. Salmo 118, versículo 5 al verso 9, por favor. ¿Quieres que lea? Sí, por favor. En mi, angustia, en mi angustia grité al Señor, me respondió y me dio respiro. El Señor está por mí, no temo. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí y me ayuda, y yo desafío a los que me odian. Mejor refugiarse en el Señor que poner la confianza en el hombre. Mejor refugiarse en el Señor que, po que poner la confianza en los nobles. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el Adán. m Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes de la casa de Israel. Pero hay que aprender a entender, a diferenciar entre un príncipe que enseña la verdad y un hombre que enseña la, la palabra del poderoso. Aprendamos a diferenciar, no es decir, yo confío en él. Es cuestión de poner atención a lo que se enseña de Shabbat en, señal, Shabbat, en Shabbat. Hay que aprender a confiar en el Señor antes que en un hombre. La confianza. Está en aquel que nos ha llamado, porque él nos está describiendo: mejor es confiar en el Señor que confiar en un Adán, mejor es confiar en el Señor que confiar en un príncipe. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon, me asediaron, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon como ovejas, se enardecían como fuego de espinos. Mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Si nosotros aprendemos y conocemos la enseñanza del Poderoso, podremos entender que el Señor siempre estará con nosotros porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Atendamos a la voz del Poderoso porque Él nos ha llamado, nos ha enseñado, nos ha dicho que confiemos en su palabra, que confiemos en Él. No sea que nuestra casa sea deshecha, no sea que nuestra habitación sea destruida. Podemos encontrar muchos ejemplos cómo el pueblo se ha perdido, se ha apartado por confiar en los hombres. Yo lo he visto muchísimas veces y lo he visto tantas veces que no quiero que también ustedes pase lo mismo. Espero que todos ustedes, de Shabbat en Shabbat, sigan permaneciendo firmes en lo que han conocido. Provóquense al amor, manténganse firmes para aquellos que están aquí en s k y l e y de los que están en la radio. Manténganse f i r m e hasta el fin, porque el poderoso es lo que quiere, que nos mantengamos unidos. Yo siempre estaré con ustedes. Yo siempre estaré aquí a su lado. Escuchen a q u e l l o s que vienen y les transmitirán una palabra, porque ellos, muchos de ellos, se va, van a esforzar de manera para poder transmitirles una enseñanza en el día de Shabbat. Escuchen y oigan, pongan atención a lo que les transmiten. Que la palabra sea palabra de vida, que la palabra y la enseñanza sea de, de prosperidad, que la palabra no sea de hombre, s de hombre. Sino que sea del Señor. Escuchen, oigan, manténganse firmes hasta el fin. No es una carrera que ahorita empezamos y que en un año, dos o tres o cinco años se va, se terminará. Tenemos que permanecer siempre unidos hasta el fin. Aprendan a no escuchar doctrinas de hombres, aprendan a escuchar la doctrina que es del Padre. Esfuércese cada uno de ustedes, porque está escrito que el que confíe en el Señor. Él no los desamparará, siempre los cuidará y siempre estará con ustedes. La confianza es en el Señor, Él es nuestro refugio, nuestro, nuestra protección. A lo largo de este tiempo, nos ha mostrado el poderoso que realmente somos un pueblo privilegiado, que somos un grupo de gentes privilegiadas. Somos privilegiados porque hemos podido ver y hemos podido conocer su palabra. Nos ha permitido escudriñarla, nos ha permitido comprenderla. Él está pidiendo hoy en día que todos nosotros nos esforcemos para que seamos salvos. r o b e r t i o s capítulo 14, versículo 26. Él nos ha permitido ser parte de su pueblo. Capítulo catorce, versículo veintiséis del libro de Proverbios describe de esta manera: En el temor de Yohei b a h e i está firme confianza, perdón, en el temor de Yohei b a h e i está la firme confianza, la esperanza para sus hijos. El temor a Yohei b a h e i es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. El temor del Señor está en la fuerte confianza. Esperanza tendrán sus hijos. El temor del Señor es manantial de vida para apartarse del lazo de la muerte. Pero si nosotros no alcanzamos a prevalecer en esta confianza en Él, si no aprendemos a confiar en Él, describe: el temor del Señor está fuerte. La fuerte confianza, la esperanza tendrán sus hijos, nada más aquellos que creen en él. Verso, 20, verso 23 en adelante, describe de esta manera: En toda labor hay fruto, m a las vanas palabras de los labios empobrecen. La riqueza de los sabios son su corona. Pero la insensatez del necio es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentira. Por eso él podrá librar las almas porque es verdadero el testigo. Pero si es engañoso o mentiroso, es lo que traerá el engaño y la muerte. Por eso describe en el verso 26. 27, perdón, el temor del Señor es el manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La multitud del pueblo está la gloria del rey y la falta del pueblo la debilidad del príncipe. Porque muchas veces confían en sus grandes líderes y en sus dirigentes y en su rey ponen su confianza, mas yo pondré mi confianza en el Señor. No apartaré mi corazón, no dejaré de meditar como describe el, pro, el Salmo en el capítulo 1. En su ley medita de día y de noche, junto a aguas de ríos, ese río que hace que el árbol eche sus raíces y su hoja no c a e Cuando viene el tiempo de la sequía, se mantiene firme porque siempre está alimentado de un manantial, de un agua que le provee la vida. El Señor habla a su pueblo. El Señor le dice a su pueblo: Escucha, pueblo mío, mi voz. Aprendamos a oír la enseñanza del Poderoso. e s c u d r i ñ a r las Escrituras. a p r e n d e r de Él, que Él es el que da la sabiduría y la, da la enseñanza. Nosotros somos los siervos del Poderoso. Usted es un pueblo escogido, un pueblo sabio y entendido. Invitaré a todos mis hermanos a que estén meditando en las palabras que en esta tarde, en esta mañana les he tratado de transmitir. Yo nunca dejaré de ser su hermano porque siempre estaré ahí a su lado. Nada más es cuestión de que me echen un ritito. Los días domingos estaré todo el día por acá. Espero que entiendan. ¿Por qué hago estas cosas? Espero en su corazón, mis hermanos, que en mi corazón está el bien de todos ustedes. Escuchen a los hermanos transmitir la palabra, pongan atención, aprendan a ser o i d o r e s y hacedores de la palabra. Espero para la próxima ocasión que vuelva a estar aquí entre ustedes. Vea que es algo diferente. Porque volveré a regresar y estaré con ustedes, tratando de seguirles sirviendo como siempre lo he hecho. Trataré de servirles y estar atento a lo que ustedes tengan en la necesidad. Yo seguiré estudiando, seguiré manteniéndome en escudriñamiento, seguiré enseñando a otras muchas personas. Trataré de mantenerme firme en lo que he aprendido. Espero, mis hermanos. Que motiven a los, de, a los demás hermanos que no se conectaron este día de Shabbat. Motívenlos para que permanezcan firmes. Voy a invitar a mis hermanos que están en, en la radio, de una manera u otra, que se traten de transmitir aquí, este, que traten de, de podernos hacer ver que también están allá en la radio, para que creamos y entendamos que estamos en un mismo pensar y en un mismo sentir. No se vayan y escuchen a los demás enseñadores en estas semanas. Escuchen, oigan, aprendan a diferenciar entre la la mentira. No porque diga que van a enseñar mentira, sino para que aprendan a escuchar, oigan lo que les transmiten, permanezcan firmes en las cosas que se transmiten de Shabbat en Shabbat. Ruego a todos mis hermanos que mediten en las cosas que se van a transmitir en estos días. No porque no esté, no se conecte. n Al contrario, muestre que su confianza está en el Señor y no en un hombre. Mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde. Saben que los amo y los quiero con todo mi corazón. Siempre estaré para servirlos. Pero es necesario que me vaya un tiempo. Y creo que es muy necesario para la edificación de ustedes. Moisés también pereció. Y Los profetas perecieron. Mashiach pereció y no pudo seguir con sus discípulos. Los discípulos perecieron y dejaron tras de sí discípulos. De esta misma manera, yo también tendré que irme. Y de esta misma manera tendrán que esforzarse todos ustedes porque la salvación yo no se la s daré. Quien se las dará es el Señor. Mediten en estas palabras de día y de noche. Acuérdense que. Mi intención siempre fue transmitir la palabra, echar la semilla en la tierra y que produjera cosa benéfica, algo que les trajera vida a todos ustedes. De esa misma manera, espero a todos que el poderoso les bendiga y les guarde. Siempre trataré de tener comunicación con ustedes, mis hermanos. No me alejaré del todo. Invito entonces a todos mis hermanos. Que escuchen a mi hermano este, Damián, que r e s pondrá en un momento. Y para la próxima semana estará mi hermana Luz y mi hermano este, Miguel transmitiéndole la enseñanza. Y así sucesivamente, en, la, en los siguientes Shabbat, a mis hermanos en lo que pueda yo apoyarles, les apoyaré. Y mediten de día y de noche lo que, lo que el poderoso les ha transmitido. Ruego a todos ustedes que realmente se esfuercen todos. A mis hermanos que están en la radio, mi hermana Jimena, mi hermana Giz, a muchos de mis hermanos que están allá, que realmente no, no conozco a todos los que están allá, pero a todos mis hermanos、eh, les digo que, que les amo mucho, que el p o z o les bendiga y les guarde, a todos los que están en la radio y a todos los que estamos aquí reunidos: a mi hermano Filiberto, a mi hermano d a m i a n a mi hermana Leslie, a tu hermosa familia, a mi hermana Miledis, a Gilbert, a mi hermana Rebeca. A mi hermano Luis, a mi hermano Alfonso, a María Luisa, a tus hijos, a mi h e r m a n o Raquel, a mi hermano Damián, a mi hermano José, Alejandro, a mi h e r m a n o b a r i n i a mi hermano Manuel, a mi hermano Miguel, a mi hermana Pauli, a tus niñas, a mi hermana Sara, a Armando, a Adolfo, a Luis, a Picasso, a mi hermana Luz, que el poderoso les bendiga y les guarde y. Y trataré de siempre estar a su servicio, mis hermanos, pero no me encontrarán en estos días de Shabbat. Tendrán hermanos que les apoyarán y les estarán sirviendo. Demuestren, por favor, que no estaban por un hombre, sino porque realmente confían en el poderoso. Así q e al igual a mi hermano Max y a todos los demás, este, les pido de favor que se apoyen unos a otros y que a todos los que están acá. Que de una manera u otra han salido de este grupo, como en el caso de mi hermano Marcelo y Gastón y todos los demás, que pues mi hermano Enrique y todos ellos siguen trabajando, siguen esforzándose por tratar de transmitir esta enseñanza, que de una manera u otra siempre han estado para el servicio de ustedes. Ruego a todos ustedes que escuchen, que oigan, que se esfuercen a mi hermano Esteban, que se esfuercen mucho, que h a g a el intento por. Permanecer firme en lo que ha aprendido, que siempre, de una manera u otra, todos que t o o d se s mantengan f i r m e en lo que han aprendido. Mis hermanos, mi hermana Rebeca, mi hermana Mileris, todos, traten de no apartarse, sigan adelante escudriñando la palabra. Escuchen a los hermanos, traten de oír, traten de motivarse todos al amor para que sigan adelante este grupo y esta gente tan maravillosa que he aprendido a conocer y que he aprendido a amar de una manera muy grande. Y me voy por causa del amor. No me voy porque tenga algún problema con ustedes, sino me voy porque realmente quiero que crezcamos todos en el espíritu. Mis hermanos, al rato, en un momento, a las dos de la tarde, dos y media aproximadamente, entrará mi hermano Damián para darles la enseñanza en la tarde. Que el poderoso les bendiga y les guarde. Y si el Padre lo permite, también estaremos por acá pronto.、Eh, estaremos este, disfrutando con ustedes de las cosas que el Padre nos ha proveído. De la enseñanza que hemos escuchado durante todo este tiempo. Mis hermanos, chaval, chalón, mis hermanos, les voy a invitar a que abramos el, el libro del de, de Salmo, el Salmo capítulo, Salmo capítulo 9. Llevémonos a nuestra imagen este, este capítulo acerca de lo que Él trata de transmitirnos en esta enseñanza. Dice el capítulo 9, versículo 9 del Salmo, Salmo 9, verso 9, versículo 10. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Y así Él no d e s a m p a r a á a ninguno de ustedes si permanecen en esta fe, si permanecen en, la, en el creer en el Mashiach n en creer en el Elohim de Israel. Mis hermanos, Que el poderoso les bendiga y les guarde, y, se, y los amo con todo mi corazón. He aprendido a quererlos mucho. Los he amado con todo mi corazón porque ustedes han sabido el tiempo que he pasado con ustedes. He pasado muchísimo tiempo, he disfrutado momentos increíbles con ustedes. Creo que esto no, este, no dejará a uno de, de, de apreciar todo lo bello que me han dado ustedes. De las cosas bellas y de las cosas bonitas que he tenido con cada uno de ustedes. Por favor, mis hermanos, atiendan a lo que están enseñándole mis hermanos. Que por eso les bendiga y les guarde, mis hermanos. Y a mis hermanos, este, entiéndanme que si no les contesto, vuelvo a repetirles, es porque no estoy. No voy a estar. No es tanto que no quiera contestarle como antes, que estaba todo el día. Que estaba el día tras día tras día. No es porque no quiera, no voy a poder estar. Pero voy a tratar de conectarme en las noches y voy a tratar de conectarme los domingos todo el día. Voy a, voy a estar atendiendo gente nueva de la que está saliendo en la radio. Voy a estar este, entre semana cuando pueda atender a la gente en la radio. Es un ligero tiempo, nada más. Es por lapso de un tiempo. Que no voy a poder estar entre semana, de lunes a viernes. No sé los días que vaya a estar. Va a haber días que voy a estar y va a haber días que no podré estar. Nada más voy a estar en las noches. Entonces, les ruego a ustedes que, que me entiendan esto. No me estoy yendo porque estoy enojado o algo por el estilo. No voy a poder. Entonces, este, para, la próxima, este, para los días de Shabbat, este, trataré de comunicarme con ustedes o los días de este domingo. El domingo voy a estar todo el día. Entonces trataré de saludar a todos mis hermanos. Si, si quieren escribirme, no hay ningún problema. porque Mi hermana me comenta que si me puede escribir. Y digo, claro que sí, no, no hay ningún problema. Entonces, este, no, no tengo ningún inconveniente. Seguiremos comunicándonos, seguiremos teniendo comunicación los unos con los otros. Espero, por favor, mis hermanos, que se sigan conectando. A todos mis hermanos que se han dejado de conectar, por favor, les ruego que se conecten, que traten de tener las enseñanzas aquí con el grupo. Ya c e a desde la radio, desde aquí en Sky. Mis hermanos, a todos les digo les amo con todo mi corazón.、Eh, espero regresar pronto, tener este, el mismo tiempo que tenía antes para poder disfrutar con ustedes. Mis hermanos, los esperamos en dos horas y media. Mi hermano Damián, este, provee de la enseñanza en la tarde. ¿Sí, verdad, ¿Será así, ¿verdad? mi hermano este, Damián? Sí, mi hermano, un gusto muy grande estar、eh, compartiendo con los hermanos.、Eh. Sí. <coughs> y Esto que el Padre nos ha mostrado ya en, en muchas ocasiones y que también hemos compartido aquí en tu visita en Paraguay. Así es que yo agradezco al Todopoderoso este privilegio y este honor tan grande.、Eh, trataremos aquí, mi familia y yo, d hacer un esfuerzo、eh, inmenso para tratar de agradar primero al Padre y después también、eh, transmitir de una manera coloquial para que los hermanos、eh, puedan entender, comprender. Eh, lo que el poderoso nos dice en sus escrituras. Así es que en dos horas y media estamos aquí prestos para poder continuar la enseñanza. Gracias, Poncho, por esta oportunidad. Gracias a todos los hermanos por esta oportunidad también de poder escucharnos. Y yo creo que el ser humano puede crecer en base también a los desafíos.、Eh, este es un desafío muy grande porque no solamente es transmitir a los hermanos, sino es servir al Todopoderoso. Al rey de reyes y señores, señores, y este es un honor y un privilegio muy grande. Así es que en dos horas y media, puntualmente, estaremos iniciando la enseñanza. Muchas gracias, mis hermanos. Shalom. Sí, sería como a las dos y media, más o menos, mi hermano. Sí, así es. Así es. Sí, bueno, gracias, mi hermano. Que el poderoso les bendiga y les guarde a todos. Shalom, mis hermanos. Que la paz de l a o g í s t i a con todos ustedes. Y gracias a todos los que me están escribiendo. Les agradezco mucho, mis hermanos. Se les ama con todo el corazón, mis hermanos.